Así llegaron. ¿Aló? b u e n a n o c h e gente linda de Los Ángeles. ¡Yeah! ¡Y así se van! ¡Con Nike de Volpe b a l a l a Sájala! ¡Ya! ¡Yeah! Escudo y todos los amantes del rock, felicitamos a. Flamantes ganadores del primer festival de bandas emergentes, Escudo. Escudo. Más rock. Escudo es más cerveza.